cada vez más integrado las diferencias culturales son obstáculos necesarios de salvar es por eso que el presidente menem siempre atento a la armonía en las relaciones con los estados unidos tuvo un gesto que lo pone a la altura de las circunstancias bueno carlos hace mucho tiempo que estudiamos oratoria juntos hasta a mí me cuesta también hoy en día pero como hoy es un acontecimiento muy especial El acercamiento a los hermanos norteamericanos nos obliga al estudio del idioma inglés. Así que empecemos. De a poco. God bless you, Mr. President. God bless you, Mr. President. ¡Bárbaro, eh! ¡Bien! Pero los argentinos estamos dispuestos a ser líderes. Por eso, nuestras intenciones de acercarnos culturalmente llegan lejos. Muy lejos. Hay que quedar bien con la juventud de los Estados Unidos, Carlos, por eso nuestro acercamiento cultural va más allá de, de, de hablar inglés. Vamos a hacer el discurso en forma de rap, sí, rapeando, en forma de rap, o algo parecido al rap, es una idea de ditela, y vamos a empezar ya. Usted, sígame, por favor, Qué fácil. God bless you, mister. God bless your country. God bless you, mister. God bless your country. God bless you, mister. God bless your country. De más está decir... Que el discurso en forma de rap fue un éxito. bless you, Mr. your country. bless you, Mr. your country. bless you, Mr. your country. bless you, Mr. your country. Señor presidente, traigo el mensaje de una nación que se está mirando a sí misma.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 su inserción en el nuevo orden internacional y cito sus propias palabras mi querido presidente y amigo un paso más en nuestras relaciones con los Estados Unidos ahora unificados por el idioma y por su música porque tanto en el amor como en los alineamientos políticos no basta tener buenas relaciones carnales el diálogo también es importante muchísimas gracias and good bridge or america